Eh, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, tu rey de la b a r r í a ¿Qué tal? Buenas noches, todos oyentes los bien bárbaro. De nuevo、bueno. acá en la b a r r í a después de mucho tiempo, este, pasando la barra, gente conocida. Me gente imagino que estás como uno de la b a r r í a en semana acá, ¿no? no ya, yo que... tenía siete años y jugaba al b á s q u e t a la selección de la b a r r í a representando a la b a r r í a O sea, Bolívar no tenía tres años, jugué cuatro años para la b a r r í a Después, bueno, sí, la verdad que... Es... Eh, no es que me sientan en parte somos junto con mi hijo teníamos una parte de acá porque el c o r r i ó a u t o acá siempre la gente de acá lo que lo quiso muchísimo siempre así que este, estamos representando también bueno, un poco, un poco a la gente de lo que vas a hacer en este daca con la con esta moto bueno este, yo、eh, es un d e s a f í o personal muy importante que, que asumí n i bien terminal del año pasado que quería correr、eh, también lo quería hacer para rendirle un poco de a mi viejo que a veces pienso que por ahí no se ha rendido el homenaje que él se merecía al no ser un tipo tan mediático ni tan él, él era un tipo muy popular que lo quería toda la gente pero bueno quizás con los A nivel nacional y todo eso, al nunca tener problemas con nadie, al nunca hacer declaraciones explosivas y al tratar a todo el mundo,、eh, quizás no, después que él faltó no, no tuvo la r e c l a s u s i ó n que desde mi punto de vista se merece, porque es un ejemplo para cualquiera. Este, entonces、eh, fue también una forma de rendirle homenaje a él para que pase como está pasando acá ahora, uy, que está p a d o choquebo el e u i p o o e n piloto. en cada lugar donde vamos pasando me p a r t e lo mismo, así que esta, este es el desafío que toma. o、bueno, Pero elegiste Jorge una、eh, competencia como no, no fácil, ¿no? Con mucha exigencia. Es un desafío dificilísimo, es la carrera más dura que existe en el mundo.、Eh, la realidad es que no, no tengo incentivo para correr en otra cosa, porque、si、yo correr en TC no necesito dar muchas explicaciones de cómo es y cómo... es el deseo hoy en día porque toda la gente de la barca r conoce y que yo hay un chico con que es una persona bárbara como se va a estar en c i p r é s que、eh, por ahí no puede correr no consigue el presupuesto y que, claro, que, yo lo conozco y que por, por、eh, forma de conducir y por mérito tendría de estar corriendo y bueno y sabemos que es así entonces la verdad no, no, no me incentiva mucho eso no veo que haya que haya una Entre que un piloto pueda hacer diferencia o no, y bueno, lo veo más al automovilismo a nivel nacional como tipo el show match de de mi de mi coterráneo Marcelo Ortiz hoy en día. Entonces, la moto siempre me apasionó, creo que es un desafío d i f i l í s i m o y bueno, y elegí hacer esto.、Eh, el gato me d i o un poquito en con qué moto correr, yo iba a correr con otra moto, y de repente me dijo, te voy a acompañar, y bueno, es un sueño hecho realidad. Hace, 16 años lo estaba pasando a buscar yo por acá en una Fiorino para ir a correr a, a Pinamar con las dos motos, con la moto de él y la moto mía cargada arriba, y no nos entraba un alfiler a arriba de la moto y bueno, y hoy, hoy estamos a punto de, de largar el lácar junto s de nuevo. Bueno, Jorge, ¿cómo es el entrenamiento que estás haciendo? El entrenamiento mío es, yo, estoy, yo vivo en Buenos Aires y estoy semana por medio en Bolívar porque trabajo en Buenos Aires y en el campo también desde que faltó mi viejo. Así que el entrenamiento mío básicamente en Buenos Aires, gimnasio,、eh, hago mucha bicicleta o voz. Y cuando estoy en Bolívar hago todos los días 300, 400 kilómetros por día en moto. Y bueno, y después a la tarde me voy un ratito también al gimnasio del equipo de v o l e y de, de Bolívar, que, que el ginesiólogo del equipo me, me da una mano grande. Así que ese es básicamente mi entrenamiento. Bueno, j o r g e seguimos compartiendo la, este momento. ¿eh? Muchísimas gracias, un placer de nuevo estar acá en Olavarría, así que un saludo a todos. Gracias, muy amable. Bueno, ustedes lo escuchaban, Jorge Martínez, se confió.